Bueno, muchísimas gracias Y bueno, fue un día muy lindo Y está bueno que haya un día para recordar a, a todos los que estamos laburando en diferentes espacios En diferentes bibliotecas populares Que en el Partido de Pilar son muchos Con un trabajo social Tanto nosotros como la Paula Freire Como la Biblioteca de Villagorra Como los amigos de Escobar también Como la de Alberti Que bueno, que además de libros son espacios de encuentro social de talleres de contención para las comunidades así que bueno ayer tuvimos nuestro día y muchas gracias por el saludo bueno un día y hoy van a estar festejando me parece que una hermosa manera con un montón de, de actividades porque hoy se va a estar presentando eh, en la biblioteca eh, el nieto no que es una una gran historia tiene para contar eh, la de la de guido Sí, la verdad que es un gustazo poder presentar este libro en la biblioteca. La biblioteca tiene una fuerte tradición en sus casi ocho años de vida de compromiso con los derechos humanos, con los derechos humanos mirando el pasado como el caso de los 30.000 desaparecidos y mirando el presente que son los chicos apropiados nacidos en cautiverio que empiezan a recuperar su identidad como Ignacio Guido Carlotto Y también los derechos humanos son para nosotros las peleas de los pueblos originarios, las peleas de los trabajadores, las peleas de la gente que no tiene educación. Digamos, tratamos de mirar en un sentido amplio lo de los derechos humanos. Y también nos resulta placentero tenerlo al autor. Bueno, el libro está escrito por Roberto Caballero y por María Cevane. Eh, Roberto Caballero es periodista Radio Nacional y de CN23. Y también el director del diario Tiempo Argentino, que, bueno, fue el diario que en las últimas semanas destapó el tema de Fernando Niembro y de los contratos de Niembro, con lo cual también además de, de tener la presentación de un libro, bueno, tenerlo a caballero en este momento en que periodísticamente su diario acaba de, de tener una especie de Watergate sí. que puede llegar a tener influencia tan significativa en las elecciones... También, aunque el tema sea el libro y el nieto, eh, también va a estar bueno recibirlo a él y poder escucharlo a él como periodista, ¿no? Claramente Bueno, eh, contame cómo se preparan para, para, para la jornada del día de hoy Va a estar arrancando a las seis y media Me contabas que también iba a estar eh, Roberto Caballero eh, este, este libro fue, bueno, eh, lo tuvo en la mano Estela, Guido ¿Tiene opiniones justamente de, de, de los eh, protagonistas de esta historia? Mirá, justo yo recién me estaba haciendo una ayuda memoria de cosas para charlar una de las cosas para preguntarles, o sea, evidentemente Estela y Guido han colaborado mucho en el armado del libro, hay testimonios de ellos, pero bueno, también una pregunta es cómo se sienten ellos con el libro. El caso del nieto de Estela es un caso complejo como el de casi todos los nietos recuperados, no de hecho él en un primer momento había decidido llamarse Guido, ahora él decidió que quiere seguir teniendo su nombre anterior, que es Ignacio, porque bueno él se siente Ignacio aunque sus padres hayan pensado otro nombre para él, hace más de 30 años en su vida que él es Ignacio, uh -huh. entonces digo también estas historias de restitución son historias muy dignas, muy lindas muy emocionantes, pero también muy complejas porque son personas de 35, 37, 38 años que de repente saben que su vida no es lo que pensaron que era Así que, bueno, aunque hay una clara participación de ellos en el armado del libro, no es una biografía oficial de Ignacio Guido Carlotto, ni, ni mucho menos. Y bueno, también a nosotros nos genera curiosidad cómo se lleva él, básicamente, con este libro. Seguramente Estela está muy contenta porque el libro, más allá de los datos de, de la vida de Ignacio, de Ignacio Guido, es también... ...un raconto de la lucha de abuelas, ...de las cosas que pasaron en este país en los últimos 40 años... ...y de cómo las abuelas de Plaza de Mayo y Estela en particular... ...son como una luz iluminadora en medio de tanta oscuridad... ...de tanta tiniebla y de tanta muerte, ¿no? Yo creo que esa luz que tiene Estela en su cara, en su gesto... ...en su sonrisa, es la luz de todas las abuelas... ...que aportaron lucidez coherencia amor cuando lo más lógico hubiera sido que frente a las cosas tremendas que les pasaron lo que hubiera predominado hubiera sido la bronca el odio la destrucción bueno la verdad que lo que han hecho tanto las madres como las abuelas es impresionante y eso también está muy reflejado en, en el libro de Roberto Caballero Eh, me quedaba pensando, no es la eh, est en este caso va a estar, como me decías vos, Roberto Caballero, pero anteriormente ya ustedes fueron visitados por eh, abuelas y, y madres en la biblioteca. Sí, por eso digo, la biblioteca ha sido desde el nacimiento en, en el distrito de Pilar, un lugar de referencia de los derechos humanos, nos han visitado varias veces Norita Cortiñas, bueno, la querida Pepa de Noia, que se murió Ajá. el 31 de agosto, ...después de las 14 madres que se reunieron aquella tarde de abril de 1977... ...ya fue la primera en llegar porque se equivocó el horario, llegó dos horas antes... ...y bueno, hace 20 días se nos fue a los 93 años esta querida madre que era Pepa... ...o sea que hoy también va a haber un, un homenaje a ella... ...y también en este sentido, digo, eh, por ahí para la gente que no es del palo de los derechos humanos... Eh, ...también hay diversidad de puntos de vista dentro de las madres y de los organismos de derechos humanos, estas madres que, que las que más han visitado la biblioteca, bueno, también estuvo Tatia Almeida, sí. pero no era Cortiña, Somilta Baravalle, Ola Spen, por ejemplo, son madres muy críticas hacia el gobierno, muy muy opositoras en las cuestiones políticas y bueno, y ellas también han estado en la biblioteca porque nos parece que también está bueno mostrar la diversidad eh, de matices que hay en, en lo de los derechos humanos. Y ojo, nosotros también a, apoyamos, creemos que, que el gobierno ha dado avances enormes en cuanto a derechos humanos, pero la Biblioteca Palabras del Alma tiene seis bibliotequitas hermanas en la provincia de Misiones, tres eh, de ellas en aldeas guaraníes en medio de la selva, donde los chicos no tienen escuela. O sea, ahí hay una población de tres comunidades guaraníes con más de 25 chicos cada una, que están en edad escolar y no están yendo a la escuela. Y entonces para nosotros, como te decía Hace un rato, Gisela, uh -huh. los derechos humanos Es reivindicar a los 30.000 Y también seguir reclamando Y peleando Para que todos los argentinos Tengan escuela, también los guaraníes O, o los com O sea que en ese sentido me parece que la biblioteca Se para en un lugar de dignidad Que nos pone, bueno, esto En un lugar de autoridad, porque la verdad es que Aplaudimos y celebramos Todo lo que haya que aplaudir y celebrar Y reclamamos y pedimos Eh, todo aquello que todavía falta que es mucho, si bien lo que se hizo es mucho también, ¿no? Así que un poco ese va a ser el clima de, de esta tarde la alegría por la restitución del nieto de Estela la alegría por tener a Roberto Caballero presente eh, la presencia de las luchas que todavía se deben dar y están pendientes eh, como este sabor agridulce que creo que siempre tiene el trabajo social y que también tiene la recuperación de los nietos que también tiene vidas como la de Pepa enoya ¿no? no Y con esto te dejo de dar la lata. Eh, hoy vamos a hacer con un pequeño videito un homenaje a esta madre que se acaba de morir hace pocas semanas, Pepa. Y Pepa fue una mujer íntegra que hasta el último día de su vida luchó, buscó saber qué había pasado con su hija Lourdes y muy querida en el ámbito de los derechos humanos. Y en los últimos años se avanzó mucho. Sin embargo, Margarita, su hija, él, yo estuve un ratito en el, en el velorio en la magistra, en, en Consejo de Liberantes de la Ciudad de Buenos Aires, mm. cuando nos despedimos, además de decirme que Fepa estaba muy contenta cada vez que venía de la biblioteca y que nos quería mucho, mm. me dijo que murió sin verdad y sin justicia. Claro. Yo digo, pucha, es ¿eh? verdad, porque de memoria, verdad y justicia, sí, es cierto, ella no, no murió sin saber nada de Lourdes. Ni dónde desapareció, ni cómo murió, ni qué día, ni dónde están sus restos Y también, por ende, sin porque claro. no se sabe quién fue el responsable directo de la muerte de ella Entonces, viste, uno tiene como esta cosa, ¿no? Bueno, pucha, cuánto se avanzó y también cuánto sigue faltando, ¿no? Exacto, exacto, así que bueno, eh, decíamos, festejando la el día de la biblioteca, me parece, en el día de hoy eh, A partir de las seis y media, ¿verdad? seis y media de la tarde, nos, la Biblioteca Palabras del Alma está en el barrio Perusotti, en la intersección de Garibaldi y Buide, eh, es a una cuadra de la Plaza Perusotti, uh -huh. estamos a dos cuadras de la ruta 28 cerquita de la cancha de Fénix, eh, así que, bueno, eh, nada, va a ser una una fiesta, como ya te digo, con, con sabor agridulce, pero va a ser una fiesta, vamos a compartir tortas fritas, va a circular el mate, va Vamos a emocionarnos recordando a Pepa, vamos a disfrutar escuchando a Roberto Caballero. Así que sí, lo vivimos realmente como una tarde de fiesta y bueno, nos gustaría que todos los amigos que tengan ganas de acercarse vengan a, nada, a compartir esto, la lucha con sus logros, con sus luces y con todo lo que falta todavía. Bueno, está hecha la invitación, ya nos convenciste, así que hoy a la tarde nos vemos por allá. Bueno, esperemos entonces poder compartir una torta frita esta tarde. Bueno, y un abrazo grande a toda la gente de Tinkunaku que siempre están tan atentos a todas las cosas que pasan en los barrios y en la Biblioteca Palabras del Alma en particular, así que saben que siempre los tenemos muy presentes y muy en nuestro corazón. ¿eh? Bueno, muchas gracias igualmente. Entonces nos estamos viendo. Besitos, Hernán. Besos para todos por ahí. Bueno, ahí hablábamos con Hernán Nemi, él es de la biblioteca Palabras del Alma.